y igual al menos el 40% de los partidos para ingresar a los playoffs y por otro lado lo que es recambios va, se va a admitir hasta tres recambios por los diferentes medios los plays van a ser cada conferencia van a clasificar a playoff eh, los mejores cuatro de cada de cada una de ellas se van a cruzar en la instancia de playoff con los de, la, los de la otra conferencia los equipos de la otra conferencia es decir el primero de la conferencia norte va a jugar contra el cuarto de la conferencia sur, después de esa instancia de playoff, los ganadores van a acceder al Final Four, que se va a determinar una sede para jugar, va a ser una llave fija, eh, donde están los, los partidos ya ya pautados, los ganadores en la primera jornada del Final Four van a ser eh, los que accedan a la final por el título, y los perdedores, eh, los que jueguen por el tercer Sebastián Vidal nos vamos a España porque el murci estaba Facundo Campazzo nos contaba acerca de su realidad, de su actualidad basketbolística y también con su equipo. Escuchamos al base de la selección argentina. Tengo un año más de contrato con el Madrid para la próxima temporada, así que supuestamente si todo va bien, eh bueno, depende de eso más que nada, ¿no? Es una liga muy muy competitiva y hay jugadores muy muy buenos, muy atléticos y bueno, intento estar a la par, ¿no? Intento entrenar día a día para para que el, el para que llegue el momento de, de jugar y, y competir con el contra el rival o contra el base que tenga al lado yo nunca voy a decir que no a la selección siempre tratar de intentar estar disponible para lo que el equipo le tra quiera de facundo campaszo a chiche japes en la liga nacional porque argentina metió una gran victoria frente a boca Junior lo pone en la cuarta colocación de la conferencia sur con posibilidades de postemporada esto nos decía el técnico argentino. Sí, es verdad, nosotros estamos en búsqueda de ese objetivo, eh, que meternos en zona de playoff, eh, lo estamos, pero bueno, dentro de estos 11 partidos, 10 partidos que nos están saltando a nosotros, estamos con, con objetivos claros, ¿no?, con respecto a eso. Yo pienso haber logrado y seguir mejorando una identidad importante de bajada de línea y lo que yo pretendo. Porque me parece que desde lo defensivo construí mucho. Seguimos en los testimonios de la Liga Nacional. Hablamos con el jugador de San Lorenzo Almaro, Concedencia Farro, que nos contaba esto de uno contra uno. Es una liga muy larga. Y lo, lo que es anormal es que haya un equipo que no tenga esas irregularidades, ¿no? Fíjate que eh, desde que están los partidos largos, me parece que salvo 15 el año que salió campeón, después no se vio un equipo o equipos de ese estilo. Llegar de la mejor forma los play -offs. después cuando arranquen los playoffs obviamente, o cuando estemos más cerca, vamos a tenerlos en la cabeza y, y bueno, después obviamente empezás a ver con quién te cruzás o con quién te podés llegar a cruzar. Vamos a Santiago estilo la banda porque ahí estaba Maximiliano, está ahí, el técnico olímpico de la banda está mejorando con respecto a lo que venía realizando en esta Liga Nacional. Y Maxistani, doble doble figura la victoria Olímpico nos contaba lo siguiente. Mira, eh, creo que en una temporada de 60, 50 y pico de partidos eh, es normal que tengan todos los equipos tengan altibajo. Sí, el objetivo es llegar bien a playoff. o sea, primero entrar y después llegar bien en una zona norte donde no hay no hay diferencia entre entre, entre los equipos, está todo muy parejo, cualquiera le gana a, a cualquiera en cualquier cancha. La ciudad de Neville, lo repito, el cansancio nos dio equilibrio en el juego interior. Nos permite que, que el equipo siga siendo atlético aun cuando no está Williams en la cancha. no pongo Hoy no pongo un, un plazo como lo puse hace años atrás y, y, y estaba equivocado. Hoy juego, claro. entreno, me preparo y hasta donde me dé la cabeza primero y después el físico. De Maxi Stannic, el base Olímpico, nos vamos al bombazo de la semana. La confirmación de que Julio César Lamas, técnico de San Lorenzo, va al Vigil, la selección de Japón y tiene un contrato muy largo para tratar de desarrollar el básquetbol oriental. Esto nos decía Julio Lamas. Si te vas a hacer cargo o no de la selección de Japón. Sí, sí, es así. Está confirmado. Eh, y esto sería a partir de que termine la Liga Nacional. Sí, cuando eh, termine eh, la temporada con San Lorenzo. Y estamos buscando un escolta para contratar momento que teníamos pensado y deseamos jugar a nuestro mejor nivel, que fue la Liga de las Américas, tuvimos varias lesiones. Ahora nuestro objetivo está puesto, como dijiste al comienzo, en, en el final de la Liga y tratar de defender el título del año pasado. El, el primer objetivo es tratar de volver a tener el mejor funcionamiento posible, que lo tuvimos en el partido contra Argentino, sí. estuvimos bien contra Formosa, estuvimos mal contra Atenas, bueno, Estamos buscando ese funcionamiento de manera estable. Me siento parte de este proyecto de San Lorenzo, de estos, de estos dos años de la Vuelta Primera, este emprendimiento con los dirigentes. De hecho, cuando ya no esté, eh, lo voy a extrañar mucho. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. En este programa uno contra uno decía los testimonios de cada uno de los protagonistas Pasó el director deportivo de la Liga Femenina Sebastián Viracieli con una linda nota Facundo Campasso desde España Kiche Jafes Tratando de recuperarse de su lumbar Que lo tenía que maltraer Celente Zafar Después de la victoria de Obras Sanitarias Maxi Stanis Hablando de este momento de olímpico Y Julio Lamas Contándonos acerca de su contrato con Japón cortito puesto Porque Julio tiene... Eh, meter su cabeza 100% a San Lorenzo Almagro, que el club hoy, todavía tiene que defender, que está defendiendo el título de campeón. Y anoche precisamente San Lorenzo Almagro.